hablamos con Germán Jalabel luego de la, de la reunión y nos decían lo siguiente Reunión con todos los bloques de concejales respecto a la de hábitat, ¿cómo fue? Bueno, nosotros fuimos convocados ayer por la concejal Roberto Escabo. Eh, habíamos ido previamente, habían tenido una reunión con el intendente y el ejecutivo eh, que había diligenciado el concejal Dallinger que lamentablemente después falleció. Eh, ya habíamos hablado de este tema, ahora se lo manifestamos al, al Consejo Deliberante. Eh, bueno, nosotros claramente nos oponemos a, a esta ordenanza de expropiación, creemos que es un mal camino, eh, que el Ejecutivo Provincial hoy está tomando partas en el asunto y hay un proyecto en legislatura eh, para consensuar con, con propietarios de tierra, con desarrolladores inmobiliarios, y que el camino elegido por el, por la municipalidad de Odma Eh, debería ser de alguna manera replanteado en función de, de, de esta nueva postura ¿no? del problema de, de, de provincia. ¿Y que hay una nociencia en aire en bloqueos sociales? Sí, sí, claramente hay problemas. Eh, el, el, la municipalidad de Vierma hace mucho tiempo que no, que no amplía el límite urbano y hace mucho tiempo que no aprueba nuevos emprendimientos, nuevos bloqueos, con lo cual... Eh, lógicamente eh, eh, hay una demanda insatisfecha y también entiendo que la situación económica hace que mucha gente eh, aún si se aprueban estos loteos no no, no puede acceder porque, porque no tienen recursos ¿Estos ¿no? privados tienen un monto alto para acceder a uno de ellos? ¿Pero cómo, ¿Cómo se dañe o cómo se ve eso? ¿Estos privados cuenta de que hay una demanda que está insatisfecha y sin embargo hay eh, loteos a muy ¿Cómo, cómo podemos llevarlo adelante como para que la Bueno, nosotros hace muchos años que hemos eh, tratado de, de alguna manera, eh, ayudado a, a acceder a la tierra al, al, a aquellas personas que tienen algo de capacidad de ahorro eh, vendiendo lotes en muchas cuotas. Y ha sido, la verdad que ha sido muy satisfactorio. Hay mucha gente que hoy tiene un lote que le hubiera costado mucho hacerlo solo digamos sin, sin tener estos estos emprendimientos lógicamente eh, sabemos que gente hay gente que queda afuera eh, que bueno, el estado tendrá que arbitrar en esos casos eh, pero hay una, una gran demanda de gente trabajadora que ha accedido por estos planes de todas estas ventas hasta el que se han comercializado 84 cuotas, en 120 cuotas y esto ha permitido que con mucho tiempo y esfuerzo este se logre acceder al lote ¿no? se plantea una diferencia entre los apoyadores inmobiliarios y los asociados sociales, marcando como principal eje que todos puedan acceder la tienda? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo se puede Bueno, está bien, me parece que hace a la, a la justicia distributiva O sea, tiene que haber loteos sociales Hay gente que no puede acceder y que tiene derecho a una a una vivienda digna Y el lote es el primer paso a la vivienda digna Así que eh, es bueno que el Estado municipal, en este caso eh, Tenga una política direccionada a, a resolver ese problema social ¿no? ¿Están en, en contra de la profesión? ¿Por qué hay motivos? en eh, la aproiciones eh, el gobierno el gobierno municipal eh, lo está viendo como un camino de eh, castía coercitivo es decir eh, hemos concluido esto de las reuniones que hemos tenido que en realidad ellos no quieren expropiar entonces lo que le hemos solicitado porque es una digamos es mostrar el palo te voy a pegar con este palo y creo que ese es un mal camino eh, decir, voy a expropiarte eh, para sentarme a negociar lo más razonable es que nos sentemos a charlar eh, ver, ver qué contribución podemos hacer los que nos dedicamos a esto que tenemos amplia experiencia sabemos de costos, sabemos cómo no se hacen las obras en fin, eh, creo que lo mejor es sumar y no restar eh, la ordenanza de expropiación resta algunos de los otros proyectos también me Bueno, no, eso no la verdad que no nos hemos concentrado en esta parte, eh, en la parte que nos atañe a nosotros, eh, yo no soy concejal y no no, no me corresponde a hablar de eso una otra reunión antes de que se lleve adelante? Los... Bueno, eh, parece que están muy apurados por tratarlo los, los concejales Eh, oficialistas, eh, cosa rara porque el oficialismo provincial está tratando algo que va por otro camino, con lo cual me parece que hay un problema eh, vinculado a una falta de comunicación entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal. Eh, hay hay cuestiones que hacen ruido y que no se entienden mucho, o sea, la legislatura está tratando un proyecto provincial para acceso a la tierra y al hábitat urbano eh, que va por un lado y el municipio va por otro, o sea, eso hace un poco de ruido y, y realmente no entendemos cuál es el problema de fondo, ¿no? ¿Crees que, que se han beneficiado los sectores privados teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico de Vierna en los últimos años, eh, con el tema de servicios, con el tema de, de la ciudadanía y demás? Bueno, siempre siempre los negocios eh, los negocios que son buenos y que sirven eh, benefician a todas las partes. Eh, se han beneficiado la gente que ha accedido al lote, Eh, se ha beneficiado gobierno porque la ciudad ha crecido bien con salud con buenos servicios eh, nosotros hemos podido trabajar que en nuestro trabajo en fin eh, creo que ha sido positivo en lo que nos han permitido el problema es que justamente eh, hace mucho tiempo que no se aprueban nuevo emprendimiento y eso ha hospitalizado el, el normal desarrollo de eh, del, del crecimiento de la ciudad. Bueno, gracias, te deseo. Una palabra de Germán Jalever entonces.